Què s'has? En el co Mágicas, programa destinado para ustedes, para todas las niñeces aquí en Radio Nauta. Una verdadera emoción poder empezar un ciclo nuevo, un programa de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel de aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. ¿Este ciclo va a tener eh, cosas nuevas? Sí, por supuesto. Tiene el nombre nuevo, tiene un formato también con musiquitas para ustedes y también lecturas de la biblioteca. Y también la idea es tener las voces de chicas y chicos, de cada una de las biblios amigas de nuestra biblio cada vez que nos visitan. Y tener eh, las ganas también de jugar. Jugar con las palabras, jugar con las músicas, jugar como una... Eh, una señal que estamos sanos, que estamos vivos, que estamos alegres, que tenemos ganas de construir un mundo diferente a este. Mi nombre es Eduardo y estoy, hoy estoy acompañado por Tamara. Creo que va a estar en todo el ciclo, Tamara, y si los dioses nos acompañan. Y es una alegría que esté una compañera de la radio que ha estado también en algún que otro programa de, de nuestra biblioteca. Y, y bueno, voy a empezar solo esta, este ciclo, pero espero tener compañeros y compañeras en todo este año porque hay mucho para hacer, mucho para decir. Así que de acá dejarles un abrazo y un beso a cada una de las integrantes que ha participado en todos los ciclos de la biblioteca porque Eh, va a estar reflejado en cada instante de este programa mucho de lo que hemos aprendido con ellos y con ellas. Así que después a lo largo de los programas vamos a ir nombrando a, a cada persona que ha dejado muchísimo acá en el programa y también eh, en la radio. Contarles que eh, vamos a empezar con las musiquitas y hoy tenemos el formato inicial, el que usamos en el ciclo Entre Cuentos, ciclo de el año 2012 cuando la radio empezó la programación. Nuestro ciclo de entrecuentos tenía un invitado, eh, invitada, un elenco, un grupo, una banda de música invitada y eh, íbamos desarrollando entonces sus temas, los que más nos gustaban, los que teníamos ganas de compartir. Hoy están invitados los chicos y las chicas de Naranja Dulce, una banda que tiene una calidad musical increíble con un CD que se llama Despertando Molinos. Los conocí una tarde de este verano que fui a la biblioteca La Nube de Buenos Aires, ahí en el barrio de Chacarita, fui con mis amigos eh, Rodo y Silvana, ellos fundadores de la biblioteca Héctor Germán Westergel, y... Eh, estaba en la nube eh, su CD y tuve la suerte de poder eh, comprarlo y compartirlo ahora aquí en la radio eh, vamos a charlar un poco de este grupo, de esta banda de su música, de su poética y vamos a charlar muchísimo también de las actividades de la Biblio y las actividades acá de Olga Vázquez vamos a eh, compartir entonces el primer tema, Pajarito Amarillo allí va cari domaritito colorcito de un limón ¿Cómo quieres que te cante si me duele el corazón pase usted señor don gato a tomar su chocolate que la vieja que lo bate tiene cara de tomate cada día por más malo que sea por más malo, malo que, sea, que sea tiene un instante mágico Javier Villafañe Palabras mágicas no hay lugar del universo donde los libros no nos lleven Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón brisas, estrellas de soles notas de sonrisas gotitas de amor En el corazón. Y este hermoso tema, que será un valsecito, qué poco que sé de música, cómo me hacen falta a veces personas que que la pueden pilotear en este en esta rama de la del arte y va a ser nuestra cortina. Eh, recién estábamos hablando con Tamara para Eh, acompañarnos a las tardes Vamos a estar entonces eh, todas las tardes de los jueves De 18 a 19 Y me imagino... ¿Cómo me imagino a los niños y a las niñas, a los jóvenes Escuchando este programa? Con sus familias, con sus abuelos, con sus abuelas Con sus tíos, tías, mamás, papás Es todo un, un arte escuchar la radio Porque a veces uno escucha mientras está trabajando Y escribiendo algunas cosas, mientras está pintando, dibujando, tomando la merienda, jugando, y la radio que nos acompaña, que forma parte de nuestras vidas. Atrás me decía Rodo que, que soy un gran oyente de música, de, de, de radio, y que de alguna forma, eh, sí, desde niño eh, vengo escuchando radio, partidos de fútbol, eh, ahora de grande... Me gustan los programas que hablan sobre economía, sobre política. Y escucho mucho Radio Nauta. Eh, hay programas de política y de economía que son aburridos. Otros de cultura que también. Y otros son muy, pero muy interesantes. Porque hablan de las cosas que nos pasan. De eh, que vivimos en el pasado, en el presente. Y qué proyecciones hay para el futuro. Contarles que Palabras Mágicas... Como decía, es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel que está acá en el Olga vázquez y que eh, tenemos nuestra biblia que funciona siempre a las tardecitas. Pero tenemos un montón de actividades donde las personas se encuentran eh, a través de talleres, a través de eh, desarrollar alguna actividad. En este caso les quiero contar que... Eh, Empezó este, hace dos miércoles un taller de, de lengua mapuche, que no solamente aborda la lengua, sino también todo lo que es la cultura mapuche. Es una lengua milenaria que se habla en el sur de nuestro país y en el sur de Chile, y que la nación mapuche... Eh, sobre todo el año pasado y por todo el modelo que vivimos, económico, de extractivismo, de, de, de sacar todo lo que se pueda en cuanto a minerales, en cuanto a bosques, en cuanto a territorio, está como cuestionado por los medios, por el poder de turno y se los trata bastante mal en, en, en los medios de comunicación. En general, en esta radio por supuesto que no, las radios comunitarias más algunas otras honrosas excepciones eh, tienen una mirada más crítica y una mirada de reivindicación de la cultura y del territorio mapuche como un espacio para vivir con eh, unas ideas muy diferentes a las que eh, se desarrollan actualmente eh, en, en el país que estamos viviendo. Vamos a seguir hablando, vamos a compartir un montón de cosas, pero decirles que la Biblia nuestra eh, tiene una sala para adultos y para jóvenes que está eh, situada entre dos patiecitos, la sala de jóvenes y de adultos y la de niños y niñas, nuestro galponcito de los cuentos. Nuestra Biblia que tiene casi 17 años ya a punto de cumplir la mayoría de edad, se puede decir, con un patio de la memoria donde, a fin de año, para el, eh, el aniversario de la Biblio, eh, un mural hermoso hicieron los compañeros de, eh, de, de la colectiva eh, artística, eh, que, que de alguna manera eh, acompaña a la biblioteca, donde... Eh, desde distintas disciplinas, no solamente de la plástica, sino a través de, de, de jugar, a partir de también de la narración, a partir de la música, festejamos eh, un montón de cosas que hacen a la Biblio como un espacio de encuentro. Eh, contarles que eh, nuestra biblioteca está abierta y tiene... Eh, es de carácter gratuito hacerse socio socia, hacer eh, sacar libros también, al principio se puede sacar uno, ni bien uno se asocia y luego eh, si la historia de amor funciona quiere decir que si los libros van y vienen eh, se pueden sacar hasta tres tenemos en la biblia infantil en la de niños y niñas tenemos el libro sobre arte, sobre historia sobre juegos, cuentos novelas, muchos cuentos de miedo bastante de poesía y dos estanterías dedicadas a la ciencia, dedicadas a eh, esas miradas sobre los planetas, sobre los animales, sobre las plantas, sobre eh, tantas cosas para descubrir que todavía, y en una edad eh, donde uno es niño o niña, este fascina todo, y este de la mano de los talleres, también que desarrollamos durante el año, vamos compartiendo y los libros nos van acompañando. Hablando de buenas compañías, vamos entonces a... a a ir a las palabras, a esas palabras mágicas esas palabras que juegan y tienen que ver entonces con las adivinanzas Allí va una Estaba la pájara pinta, sentada en un verde limón Ey, yeah. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Y yeah. él... Ay, ay, ay, cuando veré a mi amor Ay, ay, ay, cuando veré a mi amor Y él... Yeah, yeah. Me arrodillo a los pies de mi amante Me levanto constante, constante Y yeah. Dame mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca, dame una mano, dame la otra y él, daré la media vuelta, daré la vuelta entera, haciendo un pasito atrás, haciendo una reverencia, pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti. del universo donde los libros no nos lleven Palabras Mágicas Radio para chicas y chicos que juegan para escuchar en la cocina o en la vereda Palabras Mágicas Ideas, sentimientos Letras que juegan, melodías que andan para cantar y así al día despertar ¿Quién soy? Cacauro tomando mi gran aleta vengo a espantar soy el mas hambriento de la mar ¿Quién soy? Con un cielo de mil bananas voy a soñar Piruetas haré para llegar ¿Quién soy? <risa> <risa> adivina, adivinador, adivinalo Adivina, adivinador, adivina quién soy En las noches de luna llena y oscuridad Con mis aullidos temblarás quién soy <risa>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 Seguimos en palabras mágicas y estaba la espagra pinta, ese, esa vieja canción donde también es un juego de manos eh, que juegan chicas y chicos. Nunca aprendí, no sé Tamara vos, nunca aprendí cómo era esa cuestión de ir coordinando, más o menos me hace. Y está bueno. Este, les cuento que hay juegos que solamente juegan las nenas como el elástico que ahora también los nenes juegan, por ejemplo. Y algo que veo en los patios de la escuela y me pone muy bien porque en la época que fui niño no se jugaba así. Es el fútbol mixto. El fútbol que juegan chicas y chicos eh, juntos y, y nos pone contentos. Esas eh, esas formas ya de de, de intercambiar eh, acciones, juegos, ideas, eh, ganas de compartir el espacio, sobre todo lo que es el patio. Eh, contarles que Decía que la, nuestra biblioteca del Centro Cultural Social eh, de Lorga Vázquez está acá en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Nuestro Centro Cultural tiene un montón de talleres. Recién apareció un chico por la radio diciendo ¿Dónde es el taller de cuentacuentos? Contarles que ya, ahora, au oh vivo, está un taller de cuentacuentos en el aula de eh, talleristas de acá de Lorga Vázquez en la planta, eh, en el primer piso. Y contarles que nuestra biblio Eh, no solamente arrancó el año un año muy especial eh, desarrollando talleres sino que también eh, nuevamente los días sábados a la mañana cuenta con un espacio para jóvenes en el con el programa envion el programa enviión es un programa del desarrollo del muy, ministerio de desarrollo social de poder la eh, provincia de Buenos Aires y es un programa eh, sobre todo que lo hacemos desde acá lo hacen los profes, las profes y los, los jóvenes, iba a decir niños eh, que de participan, que vienen de distintos barrios y participan en actividades que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con el arte que tienen que ver con las luchas sociales que se están dando estamos viviendo un momento especial eh, desde lo económico, desde lo histórico, porque el poder eh, quiere todo. Quiere nuestras jubilaciones, nuestros salarios, nuestros espacios de, de existencia. Les recordamos, chicas y chicos, que eh, seguramente han salido en, en los programas que están recién desperezándose del, de la radio, eh, que a nuestro eh, fin de año la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados votó eh, una extensión de la expropiación de nuestro centro cultural. Significa que este espacio es de bien comunitario, nadie es el jefe, nadie es el dueño. Y la gobernadora Vidal, la que ayer salió diciendo qué malos son los docentes, firmó una eh, lobochó, se dice también en términos de vereda, eh, veto se dice con o sea veto vendría a ser con la de corta eh, esa ley y hoy estamos en distintos problemas eh, jurídicos legales y todo eso porque tenemos que apurarnos a que salga una nue nueva ley para que este lugar esté protegido que sea de interés comunitario como lo votó la legislatura Y una gobernadora está para hacer cumplir las leyes, no para hacer estas cosas. Eh, por eso un año especial, porque arrancamos de una jornada de mucho calor allá en febrero con unos talleres que hicimos en la Plaza San Martín. Y contarles que en carnaval hicimos sonar muy fuerte toda la música carnavalera y hicimos un taller precioso que estuvo la profe Mailen Haciendo un taller de antifases, de máscaras, que compartimos mucho color y después mucha agua que anduvo por todos lados. Zafé ese día porque tenía que ir a trabajar en la noche, pero no me empaparon, pero fue un desastre realmente, porque lejos de los equipos de sonido eh, nadie garantizaba que uno esté seco. Eh, no sé si Tamara tiró mucha agua ese día, si vino ese día, dice que no, pero bueno... Mmm. Los que son más tranquilos dice que se fue a dormir, mm, pero estoy hablando de las 10 de la noche, las 9 de la noche, me parece que era medio temprano. Contarles que acompañamos entonces el carnaval con un taller de máscaras y acompañamos también eh, todos los viernes nuestra eh, profe Maylem, nuestra profe de plástica y Aurelia está acompañando eh, lo que es eh, las asambleas que se hacen acá territoriales donde niñas y niños que vienen con su mamá. ...o con sus papás... Eh, ...van a la Biblio a hacer un taller artístico... ...que no es de cualquier cosa... ...porque mostraba Mailen la otra vez... ...unas fotos... ...tiene que ver con las fechas... ...como el 24 de marzo... ...tiene que ver con fechas que, y con actividades... ...que hacen a los derechos, a la identidad... ...a la belleza... ...a tantas cosas que nos hacen bien a la salud... ...porque es eso... ...leer, jugar... Pintar nos hace bien a la salud. Recién, hoy estuve, la ¿puedo chochear un poquito? Eh, fui a la, a la marcha de todos los docentes, de todos los gremios. Estuvimos ahí presentes y también eh, desde el sindicato, desde ATE, estuvimos también porque hubo paro de municipales, de provincia y tantas otras cosas porque esto así no es el vaciamiento y todo lo que está pasando. Y me tomé la presión porque había unos y estaba alta, me dijo mmm". y bueno, esto nos, nos genera un poquito de, de malestar esta situación eh, por supuesto que pintar, jugar bailar, hacer música, eh, nos genera un bienestar tan grande que asegura nuestra salud, tanto a los chicos como a los grandes Y así queremos desde nuestra biblioteca eh, pensando en ustedes también desde la radio pensando en el bienestar en ponernos bien en charlar las cosas en ponerle palabras a los problemas pero también sentir eh, sentirnos juntos y querer y creer en ese mundo mejor que nos merecemos lleno de colores lleno de poesía lleno de amor y de alegría hablando de alegría, de música, poesía hay tantas cosas, seguimos con la música de este eh, grupo increíble Naranja Dulce entonces, allí va Si la luna me mira con su redondez será que tal vez me quiere decir que el día terminó y la noche está aquí ¿Será que hay que ir a dormir? Na, da, da, da, da, da, da. en la oscuridad si me miras así no podré resistir tanto pronto, pronto me voy a dormir Dai, da da, da. Dai, da. Quiere decir que el día terminó y la noche está aquí Será que hay que ir a dormir Na na na na en la web radionauta.com.ar En Revista La Pulseada de Marzo Las mujeres dan la pulseada y este mes son las protagonistas Las chicas ganan terreno en las canchas platenses y de la región Las ligas infantil y amateur son precursoras Y hay certámenes mixtos y torneos privados Que cada año suman nuevos equipos Denuncias por acoso y violencia de género en organizaciones políticas ¿Cómo abordar el tema? Amor Perdía reflexiona sobre cómo es desarrollar una militancia propia Siendo la hija de uno de los líderes montoneros Ivonne Guevara, la filósofa y teóloga la feminista brasileña profundiza sobre los desafíos que el momento actual plantea a los intelectuales. Además, una masacre y tres condenas, el juicio por la masacre de Magdalena. Un informe especial a 30 años desde el cierre del almacén San José. Entrevista a Hernán Vargas Luthier en el proyecto Barro Madre. Y el almanaque 2018 con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Revista La Pulseada, encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 021-453-2516. Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade Talleres en el Olga Vázquez Guitarra Miércoles a las 16 Para empezar Vení directamente el día del taller O contactate con él o la profesora Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 6 y 7 de abril, en el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez Festival Cultural Disidente, Jauría Mutante. Talleres, paneles, fiesta. Susi Shox, Sudor Marica, Dani Umpi, Bife, Sasha y Ibiza Pareo, Carveritas Clown, Ópera Queer, Dúo y Meji. Este es un llamado a todas las monstras de la ciudad. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente Organiza Arte al Ataque Espacio de Cultura del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado Y porque sin aborto legal no hay ni una menos Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Y aborto legal para no morir Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Red Nacional de Medios Alternativos, de Medios Alternativos. Buscanos en www.rnma.org.ar Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 Palabras mágicas Con raíces y alas Haciendo, el mundo, haciendo el mundo que merecemos Palabras mágicas El viento nos amontona Y nos encuentra llenos de risa Llueven flores amantes me hacen cosquillas en el corazón Brisas, estrellas de Lleven flores amarillas. Pensaba que está floreciendo ahora, ¿no? Ahí los lapachos están floreciendo y también eh, las albahacas, ¿no? Porque no solamente que no llegó el frío todavía, a pesar que algunas nochecitas, noches, alguien dice, ¡qué fresquete! Hubo un par de noches de fresquete, pero eh, está eh, caluroso todavía. Es como que el veranito se corrió un poquito más para acá. Dicen que viene el agua ahora y está floreciendo la albahaca, está floreciendo también, eh, sobre todo las aromáticas, ¿no? El, el orégano también lo vi florecer también y el tomatito. Cuando hay mucha diferencia entre el calor y el frío, todavía siguen saliendo florcitas de tomate y esperemos que nos aguante un poco la madre tierra para sacar algunos frutitos. Y poder tener hace poquito coseche de tomate platense. Una delicia. Contarles que eh, acá en, en el Centro Cultural vázquez tenemos un espacio que se llama AINI. Que es una cooperativa de consumo. Eh, que tiene todos productos naturales. Productos hechos por otras cooperativas. Por productores eh, caseros, productores y productoras autónomos. Que generan alimentos sanos. Pensando un poco en nuestra salud teniendo en cuenta que muchos alimentos de fábrica tienen eh, demasiados conservantes, demasiados productos químicos que no nos hacen bien, que generan sobrepeso, que generan eh, mucha sal en la eh, en el organismo y eso nos trae muchos trastornos de la salud. Contarles que también hay una herrería, que también hay una cocina, que cocina muy rico, con muchas ofertas este año, y también empezó a funcionar el BACHIP, Popular. Significa un espacio con, eh, con educadores, con educadoras, con eh, jóvenes y adultos que se acercan y que tienen un lugar de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Acá en el mismo Olga Vázquez, entre la 1 y las 6 menos cuarto de la tarde. Vamos a tratar de acompañar como biblio a todo ese proceso y dejarles un abrazo grande desde acá a todos los educadores y educadoras del bachillerato Bartolina Siza. Hablando de otros y de otras, no me quiero olvidar, porque es algo importantísimo, porque esta radio nunca está sola, está siempre acompañada, por ejemplo, por la charlatana de Berizzo, sí que es una radio hermana, aparte de amiga, hermana, es el 98.5, es la radio comunitaria increíble, con un montón de historia que está ahí en la calle Nueva York, en Berizzo. Eh, en lo que es el Centro Cultural y Social Mansión Obrera. Y otra radio, que es la madre de todas las batallas, que es Radio Futura, que eh, 90.5 también va a tomar este programa. Así que va a ser una alegría que una radio referencial histórica de nuestra ciudad. También tome, así que dejarles un abrazo grandísimo y un beso grande también para Martina y todos los compañeros y compañeras de Futura y del Charlatán. Así que hechos los anuncios y vamos a ir los vamos a ir repitiendo en todos los eh, programas porque es una alegría estar compartiendo la música, las noticias, Eh, las voces de los chicos y chicas que van a habitar este programa. Eh, y hablando de voces, vamos a compartir la voz de Nora Cortiñas, que es la gran referente que eh, tiene nuestros movimientos de derechos humanos, eh, madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora, una joven de 88 años que eh, se acercó a esta producción que organizaron los compañeros de ATE, donde estuvo involucrada Aline, que fue una de las conductoras de Libros en el Aire y también eh, El Ovillo de Colores, Ciclos de la Biblioteca Ostergel. Así que vamos a escucharla entonces con un hermoso cuento y luego volvemos aquí con nuestras voces y a compartir otras cosas. Allí va. La casa más abrigada del mundo, Graciela Montes. En el barrio de Florida Pasan a veces cosas que no son cuentos, pero parecen. Y esto fue lo que pasó con Macedonio, el que tejía. Macedonio había aprendido a tejer por el mucho frío que siempre tenía, en invierno y en verano, en las orejas, en los pies, en la nariz y en las manos. ...tanto, pero tanto frío solía tener Macedonio... ...que nunca usaba menos de tres camisetas de frisa... ...cinco pulóveres finitos y dos pulóveres gruesos... ...cuatro pares de medias, varias bufandas... ...pares de guantes, gorros y también medias en las orejas... ...y fue precisamente por culpa de las orejas... ¿qué Macedonio empezó a tejer? Las medias, a rayas, a rombos o lisas, no calzaban demasiado bien y siempre, siempre, por mucho que se empeñara Macedonio en ajustarlas con vueltas y dobleces, terminaban cayendo hacia abajo como orejas de coque de España. de apellido Castro, no estaba dispuesto a parecer un coque de apellido Spaniel. Por eso pidió prestadas unas agujas. Compró un ovillo de lana y aprendió a tejer. Se tejió unas lindísimas mediarejas de color rojo que se calzó o se orejó de inmediato. Las mediarejas eran bolsitas redondas que se adaptaban a las mil maravillas a las orejas del Macedonio y muy posiblemente a las de cualquier otro vecino del barrio de Florida, igual de friolento. Bueno, lo cierto es que Macedonio había resultado ser un buen tejedor, y además el tejido lo divertía bastante en sus largas tardes de jubilado. Mira, mami, un hombre tejiendo», gritó un nenito el primer día. Después ya nadie dijo nada más. Y Macedonio, tejiendo en la plaza, en la puerta de su casa, o en el barco del andén de la estación, era más corriente que un gato lamiéndose las patas. Pero claro, después de tejerse cinco pares de mediarejas y hasta algunas mediarices, que eran, como podrán imaginarse, tapaditos para las narices, Macedonio ya no tuvo que parte de su cuerpo proteger del frío con sus tejidos. Entonces pensó en su perro García y le tejió una capita roja con una gran G de color amarillo. Los vecinos de Florida, cada vez que veían pasar al perro, se admiraban de lo bien que tejía el dueño. Un día Macedonio fue a tomar el té a casa de Carmela Bermúdez que su masa amiga, y descubrió, para su alegría, el cubre-tetera, una capita de lana de muchos colores que servía para que el té no se enfriara. Ese fue un gran día para Macedonio, porque descubrió que también las cosas pueden abregarse. En pocas semanas tejió una cubre tetera, un cubre cama, un cubre velador, un cubre cocina, un cubre heladera, tenía frío la heladera pobrecita, un cubre inodoro incomodísimo, varios cubrecanillas y hasta cubre árboles para el jacarandá y el palo borracho que crecían en el jardín de adelante. Macedonio seguía sin parar. Cuando alguien lo visitaba en su casa y le hacía sentir un poco extraño, eso de cubrirlo todo con fundas, Macedonio decía «En una de esas las cosas son como yo y tienen frío». Un día Macedonio fue a la tienda de Zuccotti, como siempre, a comprar lana. Empezó por pedir verdes, que eran sus favoritos. Verde oliva, verde mar, verde limón y verde botella. Después pidió rosados y fucsias, amarillos y naranjas, rojo y azul, lilas y violetas y hasta blanco y negro. Su Zucotti se quedó sin una sola madeja de lana, pero se ve que no fue suficiente porque ese mismo día Macedonio se fue al centro en el tren del mediodía y volvió a la tarde silbando bajito. Y porque al día siguiente paró frente a la casa un camión de las grandes tiendas, donde bajaron 18 cajas de lana bien abrigada con dibujos de gatitos. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Macedonio estaba por comenzar una gran obra. Una obra de verdad importante. Al día siguiente empezó a tejer. Tejía cuadrados, triángulos, rombos y rectángulos larguísimos. Tejía a rayas, a cuadritos, tejía Santa Clara, punto inglés y punto arroz. Tejió cientos y cientos de pedazos. Tejió toda la primavera y todo el verano. Y cuando llegó el otoño, se metió en su casa y casi no volvió a salir. Ha de estar armando rompecabezas, se reía Carmela, que era la más amiga. Un día, uno de los primeros días de frío, Macedonio salió de su casa, bien abrigado y con media aleja, por supuesto, arrastrando algo que parecía la frazada de un gigante. Los que la vieron recordaron, uno por uno, los pedazos que habían visto tejer. Macedonio buscó la escalera y con gran esfuerzo subió al techo y fue izando poco a poco el tejido. Se apoyó en la chimenea y dejó caer la cascada de lana de colores que, tironcito a tironcito, se fue acomodando maravillosamente a la casita, a su techo, a dos aguas, a cada una de sus paredes, a sus ventanas. Era un fantástico, alegre y abrigado cubrecasas. Ya aquí paro de contar esto que parece, pero no es un cuento. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquito al que se ajusta el timbre. Toquen tres veces. Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a hacer pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible, además, que les teja mediarejas amarillas con estrellas rojas. adivinanzas que hacen cosquillas en la panza hago equilibrio en la frontera en el cordón de la derecha. el cuando la soga, cuando te pigo te toca su nuevo podrido Pisa, pisa papel, o tijera, pelota de trapo, el hijo primero. primero te toca el arco. Sigamos jugando. Oh. Merendamos. recién a, a Nora Cortiñas eh, con este cuento de Graciela Montes. Una exquisitez el formato, eh, les cuento este lo tenemos en la biblioteca está disponible también para aquellos educadores, educadoras que quieran, y mamás y papás eh, grabarlo para compartirlo, por supuesto eh, Relatos para ahuyentar las nanas es un proyecto de salud eh, del IDEP de ATE, de la CTA ...de este colectivo de relatos para ahuyentar las nanas... ...donde, insisto, estuvo nuestra compañera Aline eh, participando. Contarles que el 24 de marzo... Eh, ...fue el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia... ...y el 23, después de la marcha en Plaza eh, San Martín... ...se hizo acá en el Olga Vázquez una vigilia es eh, que se están poniendo un poco de moda se está viralizando las, las vigilias por suerte en estas temáticas que hacen a la memoria y acá mmm, en el Olga hicimos una y en la biblioteca estuvimos exponiendo y en una ronda compartiendo los libros que tenemos sobre el, lo que fue ese periodo 76-83 eh, de esa época y después de esa época donde Se expresan eh, desde algunas miradas eh, y documentos eh, que fueron de una etapa muy dolorosa de nuestro país y también nuestra bibliotecaria Rocío hizo también una, una selección de libros que, que tienen que ver con la historia social de nuestro país, que tiene algo que ver con con lo antes, con lo que pasó antes, en la etapa de, del 69, del 73, del 75. Etapas que hacen a, a mucha movilización y también dictaduras militares como la de Honganía eh, y otras también que hemos vivido en nuestra historia. Mm, la Biblia nos ayuda entonces a eh, acercarnos a, a la memoria, a las memorias. El otro día escuchado en canal de encuentro que decían que la memoria empuja hacia el futuro y me gustó esa frase eh, porque sí, no, no se puede avanzar si no, eh, si no nos asomamos al, al pasado de una manera conjunta y una mirada crítica también muchas cosas que hoy están pasando tienen que ver con, con la dictadura militar saben que muchísimas leyes de la dictadura militar siguen vigentes hoy decretos, el que regula las bibliotecas populares ¿lo pueden creer eso? regulado por Videla eh, hoy porque la ley que salió en el año 2015 no fue regulada por este gobierno eh, ni el anterior y también eh, la ley de fauna silvestre también, que firmada por Videla Martínez de Hoz y Arguindegui qué vergüenza, no se puede eso porque aparte de un gobierno que no fue constitucional o sea absolutamente ilegal no puede tener un decreto que hoy siga vigente en una eh, etapa democrática que es la que estamos viviendo Eh, contarles que ese día expusimos eh, libros Y no solo todos fueron para adultos y jóvenes Sino que muchos fueron para niños Tenemos la biografía O sea, la historia de la vida de Norita Cortiñas Que recién escuchábamos Y también de la editorial Sudestada De la misma editorial que el, el libro Norita eh, Un libro sobre eh, las abuelas de Plaza de Mayo Contado para chicos Una belleza Porque tiene unos dibujos increíbles El relato es de eh, Vanessa Jalil y las ilustraciones de Julio Ibarra y un diseño también de Repo Bandini increíble porque es tremendamente ilustrativo nos explica qué fueron las etapas previas al golpe cuál fue el rol de las abuelas de Plaza de Mayo en esto de organizarse, de confrontar con la dictadura militar y en esta tarea de eh, reclamar, investigar, de buscar a los... Eh, a los nietos y a las nietas. Ustedes saben, dos cosas quiero contar para no irme tanto con palabras, pero estas sí que son palabras mágicas. Ustedes saben que a partir del año 87 recién, gracias a las abuelas, la ciencia, o sea la genética humana, empezó a investigar que la relación con la madre también eh, se puede encontrar esa relación con la madre Eh, en la sangre, se puede encontrar entonces hay un A eh, ADN mitocondrial se llama, ¡Jo! qué difícil que están en nuestra célula que tiene una relación directa con nuestra eh, con nuestra mamá quiere decir que no solamente tenemos información genética en el núcleo de cada célula nuestra, sino que también en algo que está al costadito del núcleo que son las mitocondrias, que ahí también hay información genética, pero que tiene una relación más directa con la mamá, esa información genética. Así que gracias a eso los familiares entonces se hacen todos esos análisis de sangre, se hace un banco genético y así se busca también a los nietos y a las nietas que siguen apareciendo por suerte. Los nietos y las nietas que todavía no han aparecido son los únicos desaparecidos con vida hoy en nuestra sociedad caminando, en nuestra eh, en nuestras ciudades, en nuestras eh, sociedades o en alguna parte del mundo. Significa que eh, es posible entonces encontrarlos, más ya que eh, es una tarea muy pero muy compleja. Bueno, eh, nos vamos despidiendo. ¡Hola Kaya! ¡Hola Rocío! ¿Cómo están? Nos vamos despidiendo, eh, tenemos musiquitas para ustedes y queremos compartir... Eh, una que se llama Aguaceros, también de eh, de naranja dulce. Una exquisitez esta música, muchas gracias a, a este elenco, a este grupo, a este colectivo. y Porque dicen que se viene el agua en estos días y también tenga que ver este tema. Entonces, tal vez tenga que ver con esa agüita que necesita nuestro paisaje porque está haciendo mucho calor y nos va a venir un poco de agua. Entonces, bienvenidos los Aguaceros. Allí vamos. cero Mil voces cantando en la vereda Laralai la, la ira Laralai la, la, la, la ira Crujir del cielo en la noche cerrada Concierto del grillo verde esmeralda la, la, la, la, la. Y con Aguacero, con este hermoso tema de Este grupo de Naranja Dulce Compuesto por Santiago, por Cecilia, por Hernán Por Nicanor, por Gastón Con muchos músicos invitados eh, Esta musiquita que nos han regalado hoy Eh, comenzamos a andar esta etapa este junto acá Tamara junto también que se acercó Caia y Rocío que decían que estaban escuchando desde el auto eh, la programación eh, hoy Le Tercer Month el séptimo año consecutivo Así que es uno de los programas más antiguos eh, con su ciclo. Vaya a saber cuántas sorpresas nos traen. Un programa muy especial, preparado, este, ¿por qué no? Decirlo para de tener mucho impulso en un año donde nos hacen falta programas como el de los chicos. Y nos hace falta también nuestra radio, que totalmente repleta de ideas y de cosas lindas que siempre las tuvo y las tiene. Así que como oyente también contentos que los programas están desperezando y empezando a andar. Gracias Tamara por, tu, eh, por toda tu tarea técnica y tus consejos, así que nos estamos viendo, nos estamos sintiendo nos estamos escuchando la semana que viene el jueves a las 18 horas Chau